Vamos arriba, vos.、Oh. Tenemos visitas, ya empezaron las visitas en el estudio y tiene que ver este, con esto que hablábamos del carnaval y, y esto de dejar la carne.、Eh, vos, Japo, lo presentamos. Hola, Japo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? <risa> ¿Cómo va? Este, creo que en tus Buenas redes. Y tarde.、Sí. Buenas y calurosas tardes.、Sí, Buenas y calurosas. Vamos a tratar de mitigarla con una buena bagual de acá de,、eh, de los amigos que este, hacen lo suyo, por, por, no, nos colaboran con esa batalla contra el muy calor. Bien, muy bien, Este, en las redes sociales vos tenés a l g ú n nombre así, ¿no? Como Carne Mlevare. Carne Mlevare, sí, es la etimología de la palabra carnaval. Ahí、ah. va, ahí va.、Justamente, es bastante ¿viste? complicado porque no me encuentra nadie. <risa> <No> me encuentra <risa> bueno, nadie. Y a la claro, vez eso, está e ¿no? bueno también, ¿no? <risa> sí, sí, sí, sí, sí para... <risa> bueno. Bueno,、eh, Japu para. Bueno, todo el mundo lo conoce, pero、eh, lo, las personas más jóvenes que hace poco,、pues, ya hace cuánto que te fuiste a Mardel? Iba a ser 11 años. 11 años. Eh, Japo es un conocido percusionista que ha tocado con todo el mundo, baterista, sesionista y ahora está viviendo en, en la ciudad de Chapatmalal. ¿Es sí, así? Sí, sí, Y bueno, ahora se encuentra por cuestiones familiares y demás y de amistades.、Eh, por un tiempo acá, ya, ya llegan más tambores. Este... Y va a dictar un taller, ¿es así, Japo? Sí, voy a hacer un tallercito de、um, ensamble de percusión con lengua de señas. Es una iniciación. A, a las lenguas de señas.、Uh -huh. eh, porque sé que hay algunos que ya han, han hecho este tipo de talleres, pero bueno, hay muchos que no. Así que vamos a hacer una iniciación, jugar un poco.、Eh, va a ser el jueves en Jagger, el, el bar que está en la esquina. Sí, no,、eh, Rivadavia,、reacción. sí, esta esquina, ¿no? Rivadavia y, y Dorrego. Y Dorrego, sí, sí, sí. Eh, sí, que ya, bueno, ha estado Agus y, y, y Rocha, han estado las dueñas del, del, del lugar, este,、sí. han estado hablando, inclusive Agus tocó en este programa, este, y nada, felices de que suceda eso, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. sí. Así que,、eh, ¿qué día es y a qué hora? Bueno, es este jueves,、uh -huh. eh, y la hora, creo que Agustina lo había planteado a las 21. 21 horas,、sí. está perfecto.、Eh, igual vamos、tuners? a confirmar.、Eh, bueno, y va a haber、después. flyer、eh, r Hay un flyer、eso. ya dando vuelta. Ahí va, ahí va.、Eh, bueno, desde, después lo vamos a compartir. e la página del bar. Bien, bien.、Lo、vamos a compartir entonces para. para... Bueno, la, por eso te digo, la cita es para este jueves.、Uh -huh. La idea es también que el que pueda acercarse con un instrumento、eh, y lo haga.、Eh, creo que va a haber algunos instrumentos para, para el、uh -huh. que no tenga.、Uh -huh. Puede ir igual.、Uh -huh. Y, y no sé, si querés te explico un poco más o menos de qué se trata. Sí, encantado. Bueno, es un, es un sistema que、eh, lo diseñó、eh, un argentino que、uh -huh. se llama Santiago Vázquez,、uh -huh. que no sé si es tan conocido por el nombre de él, sino más que nada por el grupo que dirige, La bomba que es la bomba de tiempo.、Uh -huh. eh, y él diseñó junto con la bomba, que también era, era como, como un laboratorio, ¿no? La bomba.、Eh, Y diseñaron este sistema que se basa en, en señas, como、uh -huh. si fuese un director de orquesta. Y él lo que hizo fue ir recolectando señas de, distinto, de distintos tipos de grupos de percusión:、uh -huh. del candombe, de la batuca,、uh -huh. de un montón de lugares、uh -huh. que ya tienen señas específicas. Y bueno, de la música clásica también.、Eh, y algunas, que, como te digo, que han salido de, de ese laboratorio. Y es básicamente eso, ¿viste? Dirigir.、Uh -huh. eh, yo lo, que, lo único que hago es dirigir lo que traiga el percusionista. Bien, y, perfecto.、Eh, y es bastante inclusivo este, este sistema porque puede tocar desde alguien que recién inicia en la percusión、claro. y alguien que toca un montón ya. Sí, sí, sí. Pueden sí, convivir sí, en sí. el mismo ensamble. Así que está, está bueno eso. Esto del lenguaje de señas, porque a ver si lo, si lo tenés. Yo lo he visto no exclusivamente en la percusión. Pero sí he visto a un señor que quizá lo conozcas, que es John Zorn, y él maneja un ensamble musical,、claro. eh, más jazístico, si se quiere, sí, o、sí, jazístico,、sí, sí. sí, sí. y, y cada músico va de acuerdo a una seña, una gestualidad en, en la cara y en las manos. Claro, en todo claro, el cuerpo, diría. Claro, sí, sí, es básicamente eso. Ah, eso. está, t a m b i é n este compositor argentino, que es Santiago Vázquez,、sí. saca señas de ahí,、eh, ah, qué bueno. de este músico.、Eh, así、ah, que es está, básicamente está. eso. También quiero aclarar. Sí, me llamó. Encontré alguna similitud. digo, Tendrá, tendrá que haber, sin,、sí. sin haber leído buscado la información. Y le encontraba una similitud a lo、sí. que hacía Sebastián, que creo que lo vi, creo que era él, en este homenaje en el CSK a Astropiasola. Claro, claro, y, sí. Impecable, sí, impresionante. Sí, sí. Gran banda esa. Claro. Y también algo que quiero aclarar: que siempre hay una confusión con esto,、mm. en, en la mayoría de los lugares a donde vamos.、Eh, porque se acerca mucha gente sordomuda. Ah, por, el, por el tema de l lengua de, las, de señas. Claro, de las señas.、Claro. Exactamente. Y, bueno, y es esto. e、eh, s Ellos le dicen、eh, lengua de señas, ¿no? Claro. Y esto es un lenguaje. Lenguaje, claro, exactamente. Es un lenguaje. Ahí hay, está la... hay una diferencia ahí.、Eh, pero yo he trabajado、eh, haciendo música con, con, sí, sí. con niños、eh, sordos y, y, y hemos trabajado sin ningún problema. Se puede trabajar tranquilo. Sí, sí, así que. No es un impedimento tampoco. Claro. Para que vayas.、Bueno、Pero no es específicamente una ley、sí, de la p a d e m i a Sí, sí, sí. Está bien,、eso、está、seguro. bueno aclararlo. s、sí, sí. e g u r o Bueno, en un rato seguimos,、eh, seguimos con, con la info sobre el coso. Creo que quedó bastante aclarado por dónde va la cosa. Yo tuve la suerte el año pasado que viniste.、Bien. ¿O el anterior fue? El anterior.、Sí. El anterior. ¿Cómo pasa el nivel de la pandemia? Sí. Y es muy bueno, no se lo pierdan porque es muy bueno.、Eh, salís tocando aunque no sepas. Este, vamos a calentar motores con un candombito y ya salimos con un buen candombe al aire, en vivo. Bueno, este es el famoso candombe de Santo Domingo. Voy pedaleando, regreso a casa de madrugada. もうち o っとあ u んや、もうちょっとあうんや、もうちょっとあうんや、もうちょ a とあうんや、もうちょっとあうんや、もうちょっとあうんや、a うちょっとあうんや、corazón, w o や、もうちょっとあうんや、もうちょっとあうんや、もうちょっとあうんや、もうちょっとあうんや、もうちょっとあうんや、もうちょっとあうんや、もうちょっとあうんや、もうちょっとあうんや、もうち a っとあうんや、もうちょっとあうんや、もう うわ 私はあなたの家の家の家の c の家の家の家 u 家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家 s 家の家の家の家の家の家 d 家の家の家の家の家の家の家の家の家の わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ Por mucho tiempo,、oh, es tu corazón, es tu corazón que me encontró. Fue quien me encontró. Bueno, y suena la campanita de la media hora que ya hemos pasado del Así es. programa. Y bueno, acá estábamos、eh, charlando un poco con Japo. Bueno, yo estaba un poco medio perdido, pero. Este, así que básicamente de eso consta el taller que vas a dar. Y tengo entendido que después de ese taller va a haber una especie de show o algo en vivo. Sí, sí, vamos a tocar con Agus, con algunos artistas invitados. Y también con los que se quieran quedar del taller. Con los que se quieran quedar del taller de. De percusión, también vamos a hacer algo en vivo directamente ahí. Perfecto, perfecto. Entonces,、eh, este jueves vamos a estar todos ahí,、eh, que es una previa a lo, a lo que sería la fiesta de fin de año, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que, bueno, ahí van llegando los tambores, de a poquito van entrando.、Eh, así que, en un ratito vamos a estar a puro. Cha, cha, cha. A ver ahí qué pasa. Ahí llegó el negro. ¿Quién más llegó? Guarda. Todos, todos personajes de, de, de, del candombe, casi de sus inicios, que con vos tuvimos el gusto de compartir, ¿no? Sí, Cierto, sí, el sí. inicio del candombe entre en Krauk. Era, era todo llanura esto. Sí, sí, sí. Y ahí la, la información la traía Sergio Mola. El maestro Sergio.、Sí. El Ojalá que pueda venir dentro de poco. Sabe venir de vez en cuando, sí, Sergio. Sí, sí. Y bueno, estamos muy agradecidos del de conocimiento compartido, ¿no es cierto? Este, él ahora está en una fase donde toca con tambores、eh, clavados. Es como una vuelta al origen, n c l a r o sí, sí. Y bueno, nosotros estamos más habituados al... a la tecnología. Exactamente. Así que, a ver,、eh, si querés, Jerónimo, mientras vas pasando un toquelín de, del tema que sigue, y, y ya nos acomodamos. Dale. ¿Sí? Dale. Y esto, bueno, de a poco va siendo la medida de la temporada. c o m o un sueño tranquilo, esperamos que lo estén disfrutando. Y vamos a ir acomodándonos. Música 最高の人たちは、最高のいに行く 上手に止まってしまう。 salón。Al sal Nos vamos a la barra, tomamos aguardiente sin parar. Somos como cruzados en fiesta pagana. Seguro que esta noche te veré. ¿Eh? S Como un s u す ñ o tranquilo。corazón。 ウォー ん もう一度、何かあったらいいな。 タラタティラタティラタティた Un sueño tranquilo, wow, wow, wow, wow. Yo te veo. Vamos arriba. <risas> vamos arriba, a pura energía estábamos ahí. Este, acá se encendió la cosa en, en, en la esquina de la paz,、eh, la alegría y la buena vida. Sarmiento、eh, y Sainz Peña. Exactamente, vénganse、mm. si quieren y, y, y movemos un poco el esqueleto. Ahora vamos a hacer uno de despedida en un rato, cuando esté por terminar el programa. Creo que hoy el superhéroe tampoco va a venir. Me parece que, que está haciendo alguna tarea en el extranjero. Lo han solicitado. Alguna misión.、Sí. Alguna posible misión. Exactamente, exactamente. <risa> y bueno, esto que sonaba hace un rato es candombe con el estilo c u a r e m cierto, Japo? Sí. Este... Hace unos días hubo un cruce. ¿El cruce de c u a r e m y... Sí. Allá en Uruguay. Sí, se juntaron、Ajá. los dos barrios. Ahí va. Es una, una, tradición, que se, una tradición que se juntan. Claro.、Eh, y es impresionante, es impresionante lo que sucede.、Eh, están, bueno, los dos barrios van siguiendo、uh -huh. a, a su equipo, digamos.、Uh -huh. Y en el cruce se nota muy bien, viste, la, la, la diferencia entre uno y otro.、Uh -huh. eh, después terminan tocando todos. Claro. Vos sabés que tengo, yo también tengo mi anécdota con respecto a eso que, que me ayuda un poco a entender por qué hay que vivir las, las cosas y no quedarse con lo que te dicen, digamos. o sea, Porque yo me escucho bien. Sí, ¿Sí? perfecto, está saliendo perfecto, <coughs> sí.、Eh, yo cuando fui allá a Uruguay no sabía nada de c a n d a m b l é o sea, sabía que me gustaba y nada más. Y me decían acá en Trenclado que en gente que supuestamente había ido, v i s t e No van, van en casas y van en las plazas, y, se, y en las cuatro esquinas hay diferentes tambores y se cruzan así. Y, se, y yo me iba con esa idea, ¿veste? O sea, es el famoso chusmerío, digamos, ¿no? o sea, a De boca en boca, que no. no, no Sí, la imaginaria, el imaginario popular, digamos. exactamente.、Sería. Y yo me iba con esa idea.、Claro. Y sucedió esto que vos estás contando, digamos, ¿sí? o sea, que es. Por una calle típica o dos calles típicas tradicionales, que es la más famosa de Isla de Flores. Isla de Flores. Ahora. En Isla de Flores、yeah. Exactamente, en el barrio sur, que van diferentes comparsas, diferentes cuerdas, y, y pasan por al lado, y es como el antiguo ritual era ver el que tocaba más fuerte, el que tenía más estilo, el que tenía más impronta, como que, obviamente, que cada uno va a creer que el suyo es el mejor. Eso es, es dos más d o s cuatro... Pero bueno. Eh, a lo que voy es eso, o sea, no quedarse con, el, con el que, lo que te dijeron, no, porque allá esos locos son así, y son esas. No, no, no. Si vos no fuiste y lo viviste, no te dejes、eh, llenar la cabeza con esas cosas porque, porque no es así. Sí, no, y aparte es, es, es, es toda una cultura. También cuando llegas ahí te das cuenta que no es, no es, el candome no es solo los tambores, sino hay mucho más atrás, desde el fuego.、Sí. De, Hay muchos rituales viste,、uh -huh. alrededor.、Uh -huh. Claro.、Eh, sí, mientras se van templando los tambores con el fuego, se van quemando las energías malas también. O s e a La mala onda. Que después, a veces,、eh, el mismo toque.、Eh, ¿Se sigue、inevitable. utilizando esa técnica de afinar por.? Siempre, siempre. Claro. Siempre, siempre. Siempre porque no es solo tradición, es, es algo necesario, digamos. O sea... Es Algo necesario, los tambores tienen que estar bien arriba, y bien brillante, s porque después con el mismo toque se van apagando. ¿no? Sí, inclusive cuando, cuando van entrando、eh, músicos、uh -huh. eh, o ese tipo gente que quiere entrar a una agrupación, lo primero que tiene que hacer es hacer el fuego.、Claro. Lo pones、ah. como, como, como ese laburo, sí, ¿no? Sí, sí. A no ser que ya haya un encargado y nadie toca el fuego, solamente el encargado del fuego lo hace.、Claro. Eh, y el fuego ni siquiera tiene que ser. Eh, algo grande ni alto, no,、claro. solo para temblar los tambores. Sí, sí, algo que sea l g o que mantenga el calor, d i g o Claro, nada más.、Este. Y nadie mete mano ahí. Por ¿eh? <risa> eso hablábamos、claro. exclusivamente, un poquito fuera de aire, de lo que es la, la vibración de, de los tambores y el sonido fino, porque yo veía un, un papel de, desde este lado del estudio de la pecera, como le dicen, no sé cómo se dice. Y el movimiento del el sonido fino, c ó m o atraviesa,、eh, cómo te atraviesa, literalmente, ¿no? Claro, claro. Sí, porque son vibraciones. Sí, sí. Es lo que hemos venido hablando una y otra vez en el programa.、Sí. Que tiene que ver con la metafísica, con la física cuántica, perdón. Sí, es movimiento、eh, de aire, son ondas.、Claro. O sea bueno. exactamente. Y tiene mucho que ver también que lo r e l a c i o n a m o s con el tema de la pintura. O sea, el color tiene la misma función, vibra,、claro. digamos. O sea,、eh, por ahí es más s u t i l de captarlo, pero tiene la misma función, digamos, o sea. Este. Bueno,、eh, si tenemos otro temita ahí, Switcherman, lo metemos antes de meter el candombe final. Sí, si me das <coughs> medio segundo, seguro, tenemos seguro, lo seguro. siguiente. Mientras recordamos que el jueves estás dictando el taller en Jagger Orlando. Jagger Orlando.、Sí. A partir de las 21 horas. 21 horas. Bueno, los vamos a dejar disfrutando este temita de Cabrera, realizado por Rey Tambor, ¿no es cierto? Con Hugo Fatoruza. 「もう一つ、もう一つ、もう一つ」 私はあなたの家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の ウォーミー・トカ e ー・コンテスラビオン・イェミー・コエボ・ディボー・ジャメー・デスピノー・ミカラソン・ベブスコーモー Fue q u e me encontró. Fue q u e me encontró. Vamos nomás. Bueno, Jerónimo, ¿qué más? Este... <risa> ¿Qué te puedo decir? Y qué te puedo decir? Nos vamos arrimando al final de esta temporada. La primera temporada de Como Un sueño Tranquilo. Vamos a entrar a salir, como decía Tabal. Exactamente. Entonces, a modo de, de amuleto o de, o de amarre para que el año que viene s e g u i r teniendo eh, continuidad, eh, tenemos una deuda para con nuestros oyentes. No sé si te acordás. Sí, claro, por supuesto,、eh, que lo mencionamos、claro. también en el programa anterior, pero bueno, nos quedó ahí pendiente por tiempo, por. Bueno, esperamos que eso se. Se dé cuando se tenga que dar, ¿no? Exactamente. Tenemos la deuda de realizar ese mantra. Ya tenemos algunos sonidos, ya sí, tenemos. Sí, los tenemos, los tenemos, pero por cuestiones de organización y de tiempo no hemos podido realizarlo. Pero bueno, tenemos la excusa perfecta para arrancar el año que viene.、Eh, como siempre, inmensamente agradecidos a Emma y a Facu. Eh, que nos hacen el aguante, Facu siempre asistiendo a ese día. Y el espacio toque, y la libertad para trabajar también. Y la libertad que es tan necesaria en estas épocas de, de. Sí, libertad de opinión, de, sí, en fin. Sí, sí, sí. Generalizada. Sí, exactamente, exactamente. Así que muy agradecidos con eso y, y bueno, con la vida y con el universo, como se usa decir también, ¿no es cierto? Sí, este, no nos olvidemos tampoco de.、Mmm, Que lo conozco a través tuyo, el querido s i d del Mar Indio. Sevita. <risa> Sebastián.、Es、el Seba. Que no pudo venir por, por pura cuestión、eh, meteorológica nomás. Pero, pero、eh, tenemos la, la visita ahí pendiente. Y sí, agradecidos con sus devoluciones, ¿no? Le tirás un tema y el t i p o Uno, que, quizá、eh, nuestro más grande columnista, aliado,、uh -huh. apoyo.、Uh -huh. En fin, aprendimos muchísimo de Seba.、Uh -huh. y, y bueno, agradecerle. Le agradecemos、Muchísimo. también al querido Milton, que recién mandó un saludo y estuvo acá y no pudo tocar por cuestiones de, de cosas cerradas de la cabeza de cierta gente. Pero. <risa> este, bueno, Mandamos un abrazo a Milton, siempre, que siempre está. Siempre haciéndonos el aguante ahí y sabe que lo queremos mucho y, y la luchó、eh, Milton para, para, para estar hoy en, entre nosotros. Así que te mandamos un abrazo y sabes que te queremos mucho. Y bueno,、eh, ahora. Mediante una seña, Switcherman, te vamos a indicar y hacemos el toque de despedida. Haceme, por favor, un lenguaje de señas. Haceme, Perfecto. Hace... Le decimos a Japo. Una c a i d i t a Gente, muchas gracias por todo. Gracias por estar de otro lado. Encantados de haber compartido una horita todas las semanas. Esperamos hacer un poco más el año que viene. Y nada, los queremos mucho y les deseamos una buena vida. Ah, y no se dejen arrebatar la libertad, que está viniendo brava la cosa, con esta excusa de COVID y eso está muy b r a v a Que es cierto que existe la enfermedad y es cierto muchas cosas, pero nos están recortando derechos básicos, nos están recortando muchas cosas. Así que, nada, buena vida y buen 2022 para todos. Vamos, Vamos arriba. A... Vamos con la gratitud. Que d e j e este barrio. En loca aventura de mi juventud, me enfrenté a la vida, aprendí de ella cosas que hoy yo canto. invece a m b i c i o n errores n e、Palermo. み i き、みてきて、r e きて、r てきて、みてきて、みてきて、みてきて、みてきて、み s きて、みてきて、みてきて、みてきて、みてきて、みてきて、みてきて、みてきて、みてき e み o きて、みてきて、みてき a み a きて、み a きて、みてきて、みてきて、みてきて、みて、みて、みて、みて、みて、み o s て、みて、みて、みて、みて、みて、み e みて、みて、みて、みて、みて、n て、みて、みて、みて、みて、みて、みて、みて、みて、みて、みて、みて、 俺はね